Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad, CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la Mejor Cotización. Karina Olivera, desde Móvil Móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, te estamos escuchando. Bien, Jorge, desde el municipio de Punta del Este nos vinimos a De Gran Hotel, a una actividad organizada por la Federación de Bancos de América Latina. mega tendencias globales, oportunidades para el comercio exterior y las implicaciones económicas para América Latina, pero nosotros no vamos a hablar de ese tema porque tenemos la suerte de tener al economista Ignacio Mucho con nosotros y obviamente es momento de reflexión y, y lo decía fuera del aire, ¿no? Cuando supimos que estaba él, quisimos saber por lo menos una primera reflexión sobre lo que, bueno, esta noticia de el nuevo presidente en Argentina, Javier Milei. Bueno, ¿qué tal? Un gusto hablar con Astrid, Hola, como siempre. Hola, Ignacio. Buen día. ¿Cómo estás? Muy Buen bien, día. muy bien. Muy bien. Aquí estamos compartiendo reflexiones con gente de toda América Latina que vino a este, a este encuentro de bancos. Le hablamos específicamente sobre la importancia de la, la apertura comercial la inserción internacional, y es sobre eso justamente este encuentro. Así que nada, estamos como gato entre las leñas, porque mm -hmm. hace años que nosotros estamos permanentemente hablando de esto y acá hay bancos que financian justamente a empresas para que puedan... Eh, acceder a oportunidades comerciales en el exterior Bajando a la pregunta concreta que recién me hacían eh, Mirando con mucha expectativa, ¿no? Desde el otro lado, lo que, lo que se vivió durante todo el año electoral en la Argentina Que fue larguísimo Que finalmente concluye con mi ley presidente Y, y bueno, eh, aquí claramente la, la sociedad argentina El pueblo argentino eligió un cambio ante continuidad Hay dudas, obviamente, de cómo será este cambio, nadie nadie lo puede asegurar. Eh, sí va a haber un cambio, eso sí, y desde nuestro punto de vista, un cambio eh, con un, en principio, con alguna interpretación positiva para, para el país, porque nosotros estamos convencidos que Argentina necesita... Eh, desregular algunos sectores, Argentina necesita abrirse más al mundo, Argentina tiene que aprovechar su enorme potencial que tiene, insertado en el mundo y no cerrado, como ha sido la, la tendencia que ha tenido en los últimos 20 años, un proteccionismo que no le sirve ni a Argentina ni a nadie, tampoco al Mercosur, eh, en el fondo, eh, si Argentina, el nuevo gobierno, puede... influir en un Mercosur del año que viene, más abierto, con mayores oportunidades para sus países en el resto del mundo, bueno, para Uruguay ya solo eso sería, sería una buena noticia. Después habrá que ver la coyuntura, porque a lo que a nosotros nos afecta directamente, que es el tipo de cambio, ¿no? lo barato que está Argentina con respecto a Uruguay, las puertas de una temporada turística, bueno, para eso habrá que esperar a que mañana se abran los mercados en Argentina, los primeros anuncios del gobierno eh, ...a partir del día de diciembre, pero en la transición también... ...porque acá lo que hay que resolver por parte de Argentina... ...lo primero es unificar el mercado de cambios... ...o sea, no corre más esto de tener tantos tipos de cambios... ...tantos dólares... Eh, ...Argentina va a ir rápidamente a tener una única moneda... Un valor único del dólar... ...y bueno, habrá que ver ese valor si se ubica más cerca... ...de lo que es hoy el blue... ...que es el relevante para el Uruguay... ...que está cerca de los mil pesos argentinos por dólar... ...o... más cerca del oficial, que está cerca de 350. Y hay una brecha gigantesca, ¿no?, que es artificial, y en el medio ahí aparecen distorsiones gigantescas para toda la economía argentina, y es algo que se ha querido frenar y frenar durante la campaña, porque si el dólar oficial se deprecia, o sea, si sube el valor, detona suba de precios internos, con impactos aún mayores en la inflación en la Argentina, y, y genera, obviamente, tensiones en, en el mercado local, en los consumidores, en la gente. ese proceso ya no se puede postergar más o sea, ya pasó la elección el próximo gobierno, lo va, igual si hubiera sido Massa debería también enfrentarse a esto mismo porque esto eh, no da para más entonces eh, ahora, ese proceso va a depender mucho del éxito, en la confianza que se genere, primero en los pecos argentinos la confianza que genere el nuevo gobierno y después en la comunidad internacional eh, que está siempre mirando con, mucho con mucha atención a un país como Argentina Jorge Ignacio te escucha Ignacio, vos sabes que mientras estoy hablando contigo un, con uno de nuestros columnistas el, el, el contador Raúl Castro, nos pasa un mensaje y dice, en Wall Street vuelan las acciones y bonos argentinos, bancos tecnología comunicaciones, agro, construcción y real estate. Todo está subiendo hasta un 20%. Y hoy, más temprano, Miley le, le, le dijo en Mitre, a, en su diálogo con, con el conductor del programa, con Eduardo Frey, eh, Feynman, que eh, está asegurado, o está asegurando, asegurando en la medida que van pasando las horas, que varios eh, eh, varios ¿Bancos del mundo estarían dispuestos a, a ayudar a Argentina como para salir justamente de esa situación de tanto tantos dólares de diferentes y tratar de unificar en un solo dólar una cotización que le dé fortaleza a, al dólar, inclusive antes del 10 de diciembre, que es el momento en el cual él, él asume? ¿Todo esto va en línea con lo que estabas diciendo? Y bueno, lo que pasa es que, entendemos una cosa, lo que eligió la Argentina ayer fue entre, así como dice el refrán, ¿no? malo conocido, bueno por conocer. Bueno, Argentina eligió algo bueno por conocer ante lo malo conocido. O sea, el fracaso del modelo que, que, que estuvo presente en Argentina durante tantos años es indiscutible. Eh, hizo que la Argentina estuviera viviendo en una situación muy por debajo de su potencial. Ahora, si hay un nuevo gobierno que ya da señales de, de una nueva Argentina, con reglas de juego claras, de un país normal, o sea, de un país que juega con las reglas de los países avanzados, y bueno, aparecen estas señales que obviamente se tendrán que consolidar en la medida que se vaya armando el equipo de gobierno y los nombres que se van a ir conociendo en estas horas que van a estar liderando el proceso de transformación de Argentina. Pero siempre hay que tener claro que Argentina es un país con un gran potencial y más aún en el mundo actual con productos naturales tremendamente demandados, que lo que es necesario es invertir, generar condiciones de inversión de largo plazo, de confianza, para que ahí se genere un nuevo círculo virtuoso. Y eso es lo que se juega en los detalles. Eh, creo que, como concepción, una Argentina más liberal es buena para la Argentina y es buena para el Uruguay. Obviamente, eh, acá el riesgo es que esto fracase por, por, por mala gestión, no por, por, por, porque no se esté tan bien a la altura de, de, de las responsabilidades y de las eh, promesas que se hicieron durante, durante tanto tiempo que, que obviamente hay muchas promesas que, que ya quedaron claras ayer que no van a ser automáticas como por ejemplo el, la eliminación del Banco Central ya en el propio discurso de ayer eh, Milei dijo que se iba a arreglar el Banco Central y, y se verá después este, cómo sigue el tema porque obviamente cuando él hablaba de de dolarización y de eliminación del Banco Central lo que se quería referir es que así como está la situación de financiar todo el gasto público de Argentina con emisión monetaria, no corre no es algo que se pueda sostener más en el tiempo entonces eso, eso se logra con un Banco Central que es funcional a esa estrategia que es lo que hemos tenido en Argentina en los últimos tiempos, la, la señal de es vamos a cambiar ese mecanismo se terminó la emisión para financiar gasto, y bueno, pero aquí el gran desafío es cómo reducir el gasto, no hay que ir directamente a, a, a la madre del problema que es un gasto público que creció durante 20 años en niveles insostenibles imposibles de pagar que hizo que el mercado internacional le deje de prestar plata hace mucho tiempo que tenga no tenga fuente de financiamiento y que termine mitiendo, jugando, haciendo trampas al solitario porque la, la emisión de, de, de pesos para pagar el gasto público eh, es hacerse trampa al solitario y genera muchísimos problemas pues si fuera tan fácil pensemos todos si fuera tan fácil como tener una maquinita para imprimir plata y con eso pagar las deudas eh, no habría Ningún tipo de, de, de complicaciones. Viviríamos en Disneylandia, todos los países, teniendo una maquinita para pagar todo el gasto que querramos. Bueno, eso eso se terminó. Eh, llega, llega a un límite cuando se vuelve insostenible porque termina repercutiendo en, el, en la gente. Y hoy la gente siente que gana cada vez menos y se ha vuelto, eh, como lo mostraron los resultados electorales, eh, contra eh, el, el modelo que implica financiar gastos insostenibles con inflación. Así que habrá que ver lo que pasa, pero a priori uno tiene que tener cierta expectativa de que un cambio positivo puede venir en Argentina. Gracias por esta charla muy amable Ignacio. Buena jornada para ti. Buena jornada para todos. Muy amable. Bien Jorge, cerramos, volvemos en un ratito. Gracias, gracias Así. Karina. Chau, chau chau. Frecuencia abierta.